El, el tema que mañana eh, vamos a llevar adelante es, una, es una, una finalización de un corolario que desde el 2010, mi persona y el directorio que nos acompañó en esa época y los directores actuales, hemos venido peregrinando, hemos venido eh, haciendo reuniones de toda índole, para poder llegar a este acto tan importante que vamos a desarrollar el día de mañana para la institución, para la cooperativa y por ende para la ciudad de Montero, donde eh, se tenía un crédito de 6 millones y medio de dólares, más 2 millones y medio que se generaron por no pago de intereses, se hace una deuda de 9 millones de dólares. Eh, se, hicieron, se hicieron sendas a reuniones, eh, sendos, documentos, a reuniones de... De, en la Cámara de Diputados con la Comisión de Economía desde la época del de diputado, el diputado Tupa el diputado Juan Cala, la diputada Muriel y a cada uno de ellos nuestro agradecimiento porque pusieron también su gotita de agua para llegar a este, a este final eh, importante para la cooperativa institucionalmente pero también no debemos de desmerecer la decisión política que ha tomado el FNDR porque fue fundamental también la decisión de ellos Y muy importante la decisión también institucional y política del ministro Carlos Ortuño de Medio Ambiente que tras explicarle esta situación fue muy claro e instruyó a su, a su personal de confianza de viabilizar un proyecto de decreto supremo que fue debatido al interior del gabinete del presidente Evo Morales para que lo apruebe. Mis agradecimientos al, al hermano presidente Evo Morales por esa decisión de, de apoyo a esta institución que es de los montereños, que es de, de referencia en el norte integrado y que el día de mañana vamos a firmar un acto eh, de, de un documento de un contrato de reprogramación a 70 años.